Verón, aquí en Radio de la Sierra 89.1, vamos a hablar con、eh, la consejera escolar e integrante de la comisión del SAE, que es la Comisión de Servicio s Alimentario s Escolar, Valeria de, de Vana.、Eh, Valeria, buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias ¿Cómo está por estar hoy. Muy bien, <risa> con frío,、día. pero bien,、vale. eh, transitando sí, el, el día,、eh, pero estamos ¿Sí? en época. Bueno, muy bien. Valeria, queríamos charlar un rato con, con vos、eh, para ver cómo está la situación en cuanto a los comedores en las escuelas aquí en la ciudad de, de Tandil. Bueno, te cuento que nosotros、eh, en marzo hicimos una licitación por、uh -huh. lo que es、eh, desayunos, meriendas, comedor, que abarcaba los meses de abril y mayo.、Uh -huh. ¿Sí? este, con valores que llegaron nuevos de provincia. Nos, manejando con valores, nos seguimos manejando con valores muy bajos, pero es el último aumento que llegó en marzo. Yo te voy a pasar los valores、sí. que con los que estamos manejando: el desayuno y la merienda. El valor cupo por alumno que destina la provincia el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad es de 84 pesos con 50 pesos para el desayuno.、Bueno. Dentro de lo que es el desayuno, Está lo que es el pan, el yogur, las infusiones, c o p o s de cereales, frutas, las cepitas,、eh, estamos entregando vainillas. Tenemos que armar, nosotros como Consejo Escolar, un menú para cada alumno con 84 pesos con 50 en desayuno. No me dan los números. No nos dan los números. No nos dan los números.、Eh, nuestro menú está avalado por. Provincia, por nutrición de provincia, la cual requiere que、eh, tenga el valor nutricional básico para los alumnos, pero con los 2、claro. 4 pisos con 50 estamos haciendo magia, como q u i e n d i c e No se sabe、sí, sí. <risa> eh, eso. t esto, esto, perdóname, Valeria, esto es ya con el aumento recibido,、80. con un aumento en marzo del 2023. Nos、uh -huh. estamos manejando antes de marzo con 58 pisos con 13. Peor.、No. Aumentaron alrededor de. El、eh, 26 pesos. ¿Y cómo hacen? Bueno, se hace una contratación por el valor total, son 13,497 alumnos que reciben el desayuno a la merienda en las escuelas, en todas las escuelas del distrito, de l nivel inicial, nivel primario y secundario.、Eh, y nosotros hacemos la contratación según los días hábiles del mes, por el valor cupo diario. Por la cantidad de alumnos totales que tenemos. Ahí está el monto de la contratación. Nosotros contratamos por abril y mayo. Lo ofrecimos a la empresa, lo ofrecimos a la empresa que está、eh, entregando en estos momentos la prórroga. No me contestaron todavía, se lo ofrecimos ayer.、Eh, acordamos con todo el cuerpo de consejeros escolares ofrecerle la prórroga, pero con estos valores no creo que, que, que acepten la prórroga. Así que vamos a t r a t a r d e hacer seguramente y muy probablemente una nueva contratación.、Uh -huh. Valeria, es un... ¿sí? ¿podés sí. repetir、eh, cuántos alumnos en la ciudad de Tandil reciben? Nosotros、eh... estamos entregándole la merienda o el desayuno a 13.497 alumnos. Son 122 establecimientos que reciben el desayuno o la merienda.、Eh, 13.497 alumnos. Es o un desayuno a merienda. En lo que es comedor, en lo que es comedor lo tenemos 35 instituciones que tienen comedores c o l a r El precio, el valor, perdón, el valor cupo por alumno es de 205,50. Ahí tenemos que、eh, todo lo que es los productos secos, todo lo que es legumbres, carne,、eh, cortes de pollo, frutas y verduras. Por 205 pesos con 50. Es imposible estos es, números. Es imposible,、eh, por eso ustedes deben haber escuchado seguramente algún que otro comentario de que no alcanza la comida. Es verdad, no alcanza la comida porque está sujeto a estos precios. Claro, claro.、Eh, ¿han, Nosotros, notado, eh, ¿Han notado Valeria que en el último tiempo son más、eh, cantidad de alumnos que deben recibir el desayuno o el almuerzo? Sí. Sí.、Eh, Lo que es el almuerzo se va incrementando, como yo te dijera, mes a mes. Empezamos en marzo con un número, en abril cambiamos los números un poquito más. En mayo estamos、eh, evaluando a ver si se necesita n o、si、se incrementa la matrícula de los comedores escolares. Ahora estamos con 3.100 alumnos que están recibiendo el alimento de comedor en las escuelas, en 35 instituciones. Eh, Gabriela te saluda, ¿cómo estás? Buen día, buen día, buen día. Valeria. Buen día, buen día. Yo tengo una consulta que seguramente vos ya lo has este, explicado muy bien, pero me gustaría que, que, que nos cuentes a nosotros este, si ustedes han hecho alguna especie de reclamo formal al SAEP de la provincia, como para ver si esta situación se puede revertir o, o hay alguna esperanza de que se aumenten los montos. Mira, formal no, porque siempre la comunicación es por teléfono. Por teléfono, por、uh -huh. el momento,、uh -huh. con nuestro referente de provincia. que Tenemos una comunicación realmente, agradezco, muy fluida. Bien.、Eh, el aumento lo tuvimos en marzo. Entonces, no pudimos evaluar toda esta situación nosotros. Estamos en mayo, pasó solamente abril. Ahora que estamos evaluando la, el reclamo de las escuelas, sí, vamos a tener que, que, que hacer un, un reclamo formal、claro. para ver si. En vez del aumento que lo dan cada seis meses en el valor cupo, que lo den bimestralmente, por ejemplo. Claro. ¿Eh? Vale, de a c u e r o Aparte, se nos está,、eh, Gabriela, se nos está complicando también que los proveedores, ya te digo, o a c e p t e n una prórroga、claro. con el mismo precio que visitaron en marzo, o que se sumen a la contratación. Claro, claro. Claro, claro, c u á n t o según el por estudio? Por A m u e n o ritmo también, porque、uh -huh. nosotros para junio. Eh, si no nos acepta la prórroga del proveedor, que es o s t e n e r los precios con los cuales licitó para el mes de marzo,、uh -huh. tenemos que hacer una nueva contratación y eso implica el procedimiento, que son días que nos llevan, el procedimiento,、eh, y bueno, y tener todo cerrado para que en junio continúe el, el alimento en la s escuela. Claro, claro, estamos hablando no, de la comida de los no chicos. Es algo, no es algo como si yo te dijera tentador, porque además. A e s e precio, a e s e valor cupo,、eh, es la logística que tienen los proveedores de repartir a, a las escuelas del distrito. Claro. claro. No a las escuelas rurales, lo que es ni desayuno ni c o m e d a Las escuelas rurales retiran de consejo, pero a las concentraciones, como Vela, Gardea, l l Sucena, De La Canal, Fulton, San Benito, sí se les lleva a la mercadería. Claro.、Uh -huh. Porque、uh -huh. son concentraciones, porque están a tres niveles. Ajá.、Uh -huh. A、claro. eso sí, más todas las escuelas del distrito. Entonces, en esos 84,50 o 205,50 para el comedor, están las cifras. Está? Claro, que eso no es un dato menor.、Uh -huh. Exacto. Ahora, Exacto. según、eh, Valeria, los estudios que deben tener hecho a esta altura,、eh, mencionaste、sí. que、eh, por desayuno、eh, o merienda, 84,50、sí. y en comedores, por alumno, 205,50. ¿A sí, cuánto 205. debería irse este precio? Mira, yo ya estimativamente s u b i e n d o un 40% más. Desde marzo, a, desde septiembre del 2022 a marzo se subió un 40%.、Uh -huh. ¿Sí? Eso es lo que te dicen. Sí,、si、el aumento fue del 40%. Del 40% de 58 pisos en septiembre. Claro. ¿Sí? claro. Entonces,、eh, como porcentaje parece muchísimo,、uh -huh. pero en, en costo, en, en, en dinero. es Muy poco. Claro, pero bien、es? atrasado ya desde el mes pasado, te diría, desde el último momento ya estábamos mal. Ah,、claro, ya estaba、eh, muy bajo el valor Muy bajo.、Uh -huh. Y esto,、vamos、esto, a, esto. Reclamo, vamos a hacer o, o, Yo, como tesorera del cuerpo de consejeros, voy a hacer、um, una nota formal ahí.、Uh -huh. Bien, bien. No Valeria... me confieses porque soy miembro también de la comisión. Claro.、Eh, claro. Y como consejera escolar, que.、Eh, Quiero que a ningún alumno le salte la linchita de s p u é s Valeria, esto, ¿estos montos en la provincia en general, en esta comisión, ¿sabes? ¿tienen s s a b e algún anclaje en algún porcentaje de algo, algún índice específico? ¿Se pone、no. en forma así como nada? La persona que, que está a cargo de esto a nivel provincial, ¿Cómo, cómo, ¿de dónde sale este número? Este número sale del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Bien. El número se del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad junto con la Dirección de Coordinación de Políticas Alimentarias.、Uh -huh. Yo creo que deben evaluarlo según、eh, el index, el saco de fruta, la r d u r a y bueno. También, claro, sí, esto estaría ampliado. Porque nos quedó una reacción muy estaca en las escuelas. Claro. Muy, muy e t a c a Claro, claro, porque si esto está anclado al índice de inflación, por ejemplo, o alguno, algún otro, este, que ¿Cómo? sabemos que esto debería ser otro número,、claro. a, automáticamente sin la necesidad de una lucha mensual o cada dos o tres meses cuando se actualiza. Sí, eso sí. Valeria, sí, ¿qué? a su vez, se están recibiendo también como complemento los módulos MESA. Ah, eso、uh -huh. te iba ustedes, es f u p r e g u n t a l Ustedes lo reciben todas las escuelas. Son eh, módulos, eh, se llaman módulos extraordinarios para la seguridad alimentaria.、Uh -huh. Eso se entrega una vez al mes a las escuelas.、Uh -huh. Y eso tiene un costo que no varió desde septiembre, desde antes de septiembre del 2022, no recuerdo bien la fiesta, y es de $3.489,22. Lo que pasa es que hace un año atrás, este monto, ahí recordé, es de febrero del 2022. Quedó、tremendo. estimado el módulo META por 3.489 pesos con 22 centavos. s i g u e el mismo precio en marzo de 2023.、Uh -huh. Sería、si、el mismo precio.、Uh -huh. Perdón, es, por ese supuesto, precio, ese precio es m alto. Si v o comparás cómo venía el módulo en cantidad de alimentos en febrero de 2022 y lo comparás con ahora, no, claro. Se Ah, claro. s e redujeron、no, un montón、seguro. de productos.、Ah, Valeria, ese monto que, que decís de 3.000 y pico es por alumno. b u e n o en realidad、eh, comenzó en la pandemia, ya por el 2019-2020, comenzó ahí, entregábamos los alimentos primero, fue un trabajo muy arduo, tanto de los equipos directivos como desde nosotros, desde el Consejo Escolar, con el tema de cómo continuar, tanto como con, con la continuidad pedagógica en esta etapa de pandemia, como con la continuidad de los alimentos, que tanta falta hacían. Claro. Comenzamos a entregar、eh, alimentos primeramente、eh, a granel a las escuelas y las familias se iban a retirar. Y después, una vez que se incorporaron los alumnos a la escuela, empezó la presencialidad así como bimodal,、eh, se decidió entregar l o e n c a j a Eso t lo decide provincia, ¿eh? vienen normativas d e n t e p r o v i n c i a、uh -huh. Y ¿Todo? ahora viene un, es una caja. También con el logo Mesa,、eh, y bueno, y se está entregando por familia, por alumno, es a quien lo necesite. Son、eh, muy criteriosas tanto las directoras como también las familias, y el que no la necesita no la va a retirar.、Okay. Entonces, Mesa m e s nos va diciendo:、eh, mira, bajarme 50 cajas, aumentarme 10 cajas porque se n o t a r o n chicos nuevos. Ustedes saben que en lo que es la totalidad、eh, la matrícula varía continuamente.、Claro. Continuamente. Entonces, bueno, vamos variando. Ahora, a hoy, q u estamos e haciendo entrega, estamos entregando 1026 módulos. Uh -huh. Uh -huh.、Eh, Valeria, la, la última que, que te hacemos.、Eh, con estos números,、eh, digo, voy a tomar por ejemplo el desayuno: 84,50、sí. hoy en día por alumno.、Eh, ¿Qué se le da en el desayuno? En el desayuno s e r í a n infusiones que、sí. pueden ser leche, pe, mate cocido o pe con leche,、eh, mate cocido con leche、uh -huh. eh, y cacao. Eso como infusión.、Uh -huh. Después tenemos azúcar para acompañar, no el cacao, sino lo que es el té o el mate cocido.、Bien. Porque eso también está、eh, sugerido desde provincia. Van reduciendo también lo que es las cantidades de azúcares, que e s es muy importantes.、Sí, t、sí, eh, tal cual. Yogur, yogur con copos de cereales sin azúcar. v a i n i l l a m a c i t a s v a i n i l l a Dulce de batata con queso. Fruta, todos los días tiene que haber incorporación de una fruta.、Eh, que las escuelas, como por supuesto, no alcanzan una fruta por alumno, tanto el personal de cocina, con la ayuda y la colaboración del personal auxiliar、eh, de las escuelas, hacen ensaladas de frutas. Entonces, Eh, mezclan toda s la s fruta s que les damos, y bueno, y estás dando no una fruta por alumno porque no alcanza, pero sí la incorporación de frutas、eh, en, claro. en el desayuno. O sea que con, sí, esto, sí. con este número se le da eso, pero están al límite.、Sí. Nosotros mandamos un menú sugerido a cada escuela、sí. con cinco variables de desayuno y con diez variables de comedor, y con los ingredientes que tienen, van preparando el alimento.、Uh -huh. Y en, sí. y, en, y en el caso de los almuerzos, imagino que debe haber mucho fideo, mucho lo mismo. arroz. Lo que es producto secos s se entrega una vez al mes, entonces hay que administrarlo para el mes. Por eso, cuando llega el 25, 26 de cada, la última semana de cada mes,、eh, se complica la administración del alimento. Claro, claro. Por semana, estamos entregando frutas y verduras, que tenemos esa regularidad, que no pasa porque por semana lo vas administrando mejor. Eh, lo que es frutas t i r a d u r a s el pan también, que es por parte o r p del desayuno, es el pan para que lo u n t e n o Con mermelada, como entregamos mermelada, o con l e c h e como se entrega dulce de leche, y ahora con、eh, queso y dulce de batalla. t e n e s el pan también. Entonces, el pan lo hacemos dos entregas semanales. Claro, claro. Cada 15 días va lo que es el queso,、mm. los y ogures toda la semana. Tenemos todo un cronograma. Pero, Como para que las escuelas vayan administrándole l o que s e a Claro, pero la situación es límite, digamos. Sí. <risa> la verdad que estamos. Sí, yo desde que ingresé al Consejo Escolar, ingresé en junio del 2016. Creo que es uno de los años en los que va marzo y abril más difícil que me ha tocado dentro de, del Servicio Alimentario Escolar. Y hace siete años, e n t o n Sí. Ustedes reciben solamente esto, viene, digo, el dinero y demás, de provincia,、sí. no reciben、eh, de ningún otro lado. Nada. No, solamente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Y tengo una sí. consulta. Sí. En este contexto, ¿ustedes están habilitados o con posibilidad, por ejemplo, de recibir donaciones o algún otro tipo de, de circunstancias、no. para. o solamente tiene que ser lo que l l e g a de provincia y así? Nosotros, como Consejo Escolar, lo v i e n e s de provincia. Bien.、Ajá. Bien, bien. bien. Eh, bueno. Después, las de escuelas de escuela, sí p u e d a n recibir donaciones, pero nosotros, todo s lo s u e es desde provincia. Bien, bien. Hay escuelas que queda panadería cerca y siempre yo trabajé antes de l 2016, antes de entrar al Consejo trabajé en el centro complementario que está en b r a n s、sí. e n y teníamos una panadería muy cercana que siempre nos, nos ayudaba con, con algo, siempre nos esperaba. Las mañanas con, con algo para que pasábamos por ahí y llevábamos para los chicos siempre algo. Lo recuerdo eso, allá p o n el. Sí. sí, es que, es que, seguro, que eso, seguro que eso va a pasar, así、sí. como el trabajo、sí. también debe ser denodado、sí. de, de cocineras y del, del personal de cada escuela. Evidentemente esto debe ser así. Pero, Pero no corresponde, difícil, claro, claro, difícil, claro. Difícil porque... Nosotros, desde、sí. Nutrición, desde Provincia, no estamos、eh, habilitados a dar ni facturas,、uh -huh. claro. ni a esas jóvenes como fue en algún momento. Ni turrones, como fue en algún momento. No está habilitado por una cuestión nutricional. Claro. claro. No nos, no nos este, aprueban el menú si nosotros salíamos esas cosas. Entiendo. Valeria, te queremos agradecer mucho el contacto. La verdad, terminamos preocupados igual que ustedes, imagino,、uh -huh. en, el día, en el día a día. Es un trabajo constante, un trabajo constante, diario. Eh, eh, junto con la comisión vemos, evaluamos, a ver dónde. Eh, en un cuadro que tenemos de, de pedidos que le hacemos a la empresa, que lo、no、s trabaja la n s t a n c i a del consejo, ver dónde ajustamos, dónde agregamos.、Eh, sí, es un trabajo constante. Pero bueno, un, hay un solo objetivo que es, todos, como c o n s t r u c t i o s escolares, tenemos un objetivo que es、eh, la calidad, la educación、eh, de los NEMES y que,、claro. que vayan contentos a la escuela y que tengan. Su desayuno rico, c a l e n t i t o en esta época.、Claro. Y bueno, un plato de comida para, para llevarle la, la, la educación adelante. Seguro, claro, sea, claro, que no, sin, sin, sin sí, lo básico,、sí. sin comer, no, no, no hay educación por sí sola tampoco. Lo que charlábamos a mitad de, de entrevista, digo, con la situación económica que se da en el país, no、claro. ahora hace unas semanas, sino ya de años,、uh -huh. este, uh -huh. que ha crecido el número de alumnos、claro. eh, que necesitan el desayuno, que necesitan este, un almuerzo,、uh -huh. porque seguramente en sus hogares no, no se lo pueden dar. Claro,、eh, claro. Bueno. bueno, esperemos、aquí. que con esta situación que vos planteabas,、eh, Valeria, de hacer una nota formal,、uh -huh. tal vez se pueda, porque se esto、puede. imagino q u e Debe ser la situación de otros lugares también,、sí. no solamente de, sí, de, sí, de sí, la sí, localidad. Sí, n o s o t r o s tenemos este, un, un foro, bueno, por supuesto, contactos con otros consejeros de otro distrito y están todos en la misma situación. Claro. claro. claro. Valeria,、eh, te pedimos que nos mantengas informados.、Sí, p o a v o r por favor.、Eh, a v o r Si hay algún tipo de solución, algún aumento, a ver cómo se van dando las cosas. Te agradecemos、claro. mucho, que tengas buena mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por comunicarse. Estamos a disposición. Así que bueno, y en contacto. Gracias, v a r í a Muchas Valera, gracias. Un abrazo. Un beso. Buen día. Te agradezco mucho y un abrazo. Hasta、Adiós. luego. Valeria de e Vana,、eh, consejera escolar, integrante de la Comisión de SAE, Comisión de Servicio Alimentario Escolar. Una situación grave. Un 84,50 con por alumno. Hagamos un ejercicio. Pero aparte, ¿cuánto s h a r á un sallé de leche, por、claro. ejemplo? ¿Ya con、claro. eso? Está de oferta. Ayer de oferta, c o m p r e a y e r de oferta, una leche local, no una leche serenísima, 147、uh -huh. pesos. ¿Cuánto?